Comienza en Hoy Radio, Deportes al Día, con Juanma Sepúlveda. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Buenos días! 12 de la mañana, un minuto. bienvenido a Deportes al Día a través de OID Radio Nacional, la señal internet, la señal online de la radio emisora de la OID, Organización Impulsores Capacitados. Bienvenidos a la actividad deportiva del deporte adaptado. Los eh, deportistas patrocinados por la OID, Organización Impulsores Capacitados y las últimas novedades del Comité Paralímpico Español para este programa de día miércoles 29 de enero, ya del 2015. ¡Buenos A instante y hasta las 12 y 25 aproximadamente te vamos a acompañar con todo eso y mucho más en el programa de deportes al día a través de OIT Radio Nacional. Y como ya es habitual en todos nuestros eh, programas, comenzamos de inmediato entonces en esta jornada de día miércoles 29 de enero del 2015 con nuestra sección del deporte adaptado. Hoy vamos a escuchar eh, más de la historia de la judoca española Carmen Herrera. Tú siempre has sido una mujer muy deportista. ¿Por qué el judo? ¿Por qué los deportes de combate? Pues elegí el judo porque me parece un deporte muy completo en cuanto a los valores que tiene el propio deporte y la, bueno toda la disciplina que, que tiene como un deporte oriental. ¿Opinas que el judo es el mejor deporte para un deportista con discapacidad visual? De hecho, vosotros competís a veces contra judokas sin discapacidad. Bueno, creo que, no sé si es el mejor deporte, pero sí que es el deporte que mejor se puede adaptar en el caso de personas con ceguera y déficit visual, ya que solo con el, empezando con el kumbi kata eh, podemos competir con personas eh, con, sin ningún tipo de, de discapacidad visual en igualdad de condiciones. Pero fue decidirte por el judo y empezar a ganar medallas. Con apenas 16 años, ya ganaste plata y bronce en un europeo. Y luego, con 20 recién cumplidos, tu primera medalla en los Juegos. ¿Cómo lo recuerdas? Pues, bueno, cuando empecé en el judo, la verdad que eh, nunca pensaba que quizá pudiese, pudiese lograr todo ello, pero bueno, lo recuerdo como... para mí es un recuerdo muy bonito de mis inicios, ya que eh, tuve... Eh, ...tuve la oportunidad de poder tener resultados relativamente pronto... ...y durante el tiempo pues haberlos podido mantener. Y luego dos bronces consecutivos en Pekín y Londres... ...¿qué te parece eso de ser la dama de bronce? Bueno, eh, a ver, en Londres cuando perdí en semifinales... ...estaba un poco triste porque pensaba... ...me hubiese gustado poder subir un, pel un peladaño más... ...pero no pudo ser y luego... Eh, ...recapacité y estaba muy contenta... ...porque a veces lo difícil no es llegar... ...sino mantenerse y el haber estado peleando... ...y todo el trabajo con mis profes... ...y mis compañeros de mi club... ...pues la verdad que se veía reflejado... Y, ...y eso no es fácil... ...poder conseguir medalla en tres Juegos consecutivos. Lo cierto es que junto a Carmen Herrera y Marta Arce... ...habéis creado la mejor generación del judo español. Marta ya se ha retirado... ...pero tú y Carmen seguís en la brecha... Sí, esperamos, estamos ahora mismo en, en peleando por la clasificación de Río y ojalá podamos llegar y, bueno, quién sabe a ver qué pasa en Río, pero estamos peleando primero por la clasificación y luego pues darlo todo en Río. ¿Qué esperanzas tienes para Río 2016? ¿Al fin la soñada medalla de oro? Para el Juegos de Río espero eh, poder llegar en muy buenas condiciones y creo que será una buena edad y poder llegar a disputar la final que tanto me gustaría y poder conseguir cumplir mis sueños. ¿Cómo es un día normal de tu vida? ¿Cuánto tiempo dedicas al entrenamiento? Pues entrenamos por las mañanas y por las tardes haciendo físico por la mañana y por la tarde hacemos el entrenamiento de judo eh, ya de más de competic de randori y orientado más pues a lo que más intenso de competición y por la mañana pues como bien físico o bien entrenamiento técnico táctico. Sabemos que estás estudiando fisioterapia. ¿Crees que puede estar por ahí tu futuro cuando dejes el deporte de alta competición? Cuando termine el deporte de alta competición, sí que me gustaría poder dedicarme en un ámbito de la fisioterapia y cercano también al deporte, ya que son mis dos guías en las que me he formado y sí que me gustaría poder ayudar en trabajar tanto en fisio como en educación fun funcional con personas que lo necesiten. Y... ¿Es verdad que las personas con discapacidad visual tenéis un talento especial para la fisioterapia? Creo que las personas con discapacidad visual como yo sí que pueden tener... Eh, un cierto don en el ámbito de la fisioterapia ya que el, la información que recibimos a nivel táctil puede ser mayor y las prácticas que realizamos pues necesitas tocar más y sí que eso es muy, es muy importante en fisio Hace poco nos enteramos de que habías adoptado un perro que iba a ser sacrificado ¿Cómo os las arregláis? Muy bien la verdad que es un poco travieso y tira bastante cuando huele, porque claro, él su, se huele muchísimo y, y tienes que frenarle, hacer que se siente. Pero bueno, de cuando lo adopté al principio ahora, ha habido un cambio a mejor bastante grande y se adapta, la verdad que se adapta muy bien, tanto en donde estaba al principio lo tenía en casa con mi en mi madre y en el piso que estoy ahora, los cambios que ha tenido, nunca ha tenido problema para adaptarse. Una maravilla ¿No es más normal que sea un perro el que te guíe a ti y no tú a él? Bueno, tengo la suerte de no necesitar perro guía y en este caso le guío yo a él. Continuamos en Deportes al Día a través de OID Radio Nacional, la radioemisora Señal Internet online de la Organización Impulsora y Capacitados OID, en esta jornada, programa de día miércoles 28 de enero del 2015 Recuérdate, acompañamos todos los días de la semana, de lunes a viernes, con este programa de Deportes al Día, en donde te hablamos de deporte adaptado, del deporte discapacitado y por supuesto, ese seguimiento que hacemos a los deportistas patrocinados por la OID Organización Impulsora y Capacitados En las últimas horas se confirmó que la nueva imagen del vestuario razinguista va a tener el patrocinio de la organización Impulsores Capacitados, la OID y el Racing de Santander están uh, promocionando entonces esa personalización de las taquillas de los futbolistas de este mítico fútbol ...del Racing de Santander y de este mítico equipo del fútbol español... ...el Vestorio del Real Racing Club de los Campos de Sport del Sandinero... ...luce nueva imagen imagen gracias al acuerdo alcanzado entre la Fundación y la OID... ...vamos a conocer más antecedentes de esta participación ante nuestra casa de la OID... ...junto al Racing de Santander, que mejor que con su presidente... ...Juan Antonio tutos Sañudo, que está en la sintonía de hoy Radio Nacional... ...Juan Antonio, ¿cómo estás? Buenos días... Hola, buenos días. Bueno, pues estamos bien y, y encima muy contentos con la OID, ¿no? Muy agradecidos por, bueno, pues que siempre que pedimos alguna ayuda, pues afortunadamente han estado con nosotros. Presidente, ¿y cómo nace esta idea para tener esta nueva imagen del vestuario racinguista allí con el logotipo de la OID, patrocinándole y apoyándoles a ustedes en este camino que lleváis ahora mismo en esta temporada de la segunda división? Bueno, la idea surge porque todo el mundo sabe que el Racing es un club que está en una división, que está en una situación ahora bastante precaria y que, bueno, pues tiene que buscar patrocinadores o si quiere hacer alguna cosa bien, a bien digo, pues bueno, lo, como ha sido esta iniciativa de, bueno, en, en el vestuario del, del equipo, eh, existen taquillas y todo esto, entonces para, para darle una imagen de... Eh, ...mejor de la, de la que nosotros pensábamos que tenía en ese momento... ...pues se ideó la idea de poner en la taquilla la foto de cada jugador... De, de, ...bueno, por el nombre y, y un patrocinador que, que teníamos que buscar... ...como en este caso fuimos a la oide y se prestó eh, pues muy... ...gracias a Dios rápidamente a, a colaborar y, y ese es el sentido... ...ir mejorando las instalaciones del de, de Racing y, y gracias a la colaboración de la OID... ...ahí estuvo nuestro presidente Dionisio González soteros ...precisamente ya finiquitando... ...y llevando afecto definitivamente este acuerdo... ...sí, eh, vino una visita para verlo cómo iba a ser... ...y, y bueno, pues como se iba a desarrollar todo... ...le, le pareció bien la idea... ...y, y tuvo bien, bueno, pues eh, subvencionarnos esta iniciativa, ¿no?... Como, ...como han hecho muchas veces que, que hemos acudido a ellos... La, ...la verdad es que el Racing de Santander... Bueno, en su momento lo llevó de publicidad y, y bueno, cada vez que además hemos necesitado alguna pequeña ayuda para, para realizar algún gesto de estos, de mejoras de instalaciones o, o de, bueno, de, de cualquier necesidad que tuviese el Racing de Santander, él ha colaborado y en ese sentido estamos muy agradec agradecidos. ¿Qué importancia le entrega a Juan Antonio tutos Sañudo, el presidente del Racing de Santander, al deporte adaptado, al deporte discapacitado de estas personas que se tienen que adaptar a su condición física o intelectual para la práctica del deporte? Porque el, también el deporte uno, presidente, une el, el deporte... Eh, ¿Cuál es su opinión al respecto del deporte adaptado? Bueno, pues mira, a mí me parece que, que estos organismos, eh, vamos, están haciendo una labor increíble, ¿no? Eh, permitir a gente que es minusválida o que han tenido algún accidente y, y que ahora mismo están también en esa misma situación, que, que practiquen deporte, que se sientan útiles en, en la sociedad, porque, sinceramente, tener algún algún cándico de estos siempre hace que, que las personas se retraigan y, y aquí les da la oportunidad de demostrar de que, que los humanos están aquí para superarse y para demostrar que que tienen una fuerza desmedida que, que bien impulsada y bien encauzada, pues se puede hacer todo, ¿no?, aunque tengas una minusvalía. Y en ese sentido la OID, pues ha cooperado mucho. Cada vez que ha habido alguno lo ha necesitado, ahí han, han estado. Y, y, hombre, yo estoy a favor de, de que esta gente practique el deporte... Dentro de, de sus posibilidades, pero con, con las máximas garantías y en ese sentido yo estoy encantado con la labor que hace la OID, la verdad. Juan, finalmente, y si nos permite, presidente, quisiéramos saber eh, en qué momento se encuentra el Racing de Santander. Usted bien lo comentaba, por eso amores que, que, que nacen y que son olvidos difícil de olvidar, ¿no? En su caso, en el caso de Tuto Sañudo, como exjugador del Racing de Santander, vinculado en la actualidad con este Racing que está pasando por problemas económicos, pero que allí está dando cara en la segunda división. Hasta ahora, ¿cómo, cómo va ese camino tanto deportivo e institucional del Real Racing Club de Santander? Pues, hombre, la, la verdad es que ahora mismo estamos en una situación un tanto comprometida, porque, bueno, pues, todo el mundo sabe que el Racing ha sido intervenido, que tiene acreedores y que tiene, bueno, muchas muchos problemas económicos, principalmente ahora mismo por, por la hacienda pública, porque no quiere negociar con el Racing por, por bueno, pues por cuestiones de de que anteriores gestores habían incumplido convenios, y ahora pues no están por la labor de, de darnos esa oportunidad o a sea, nosotros, que llevamos un año trabajando y, y, y la verdad, eh, solo quitando deuda. no En ese sentido, estamos muy apurados, y, y bueno esperemos que en un momento determinado se den cuenta de que es mejor eh, llegar a, a acuerdos eh, con gente que, que los pueden cumplir y que, además, permiten que, que la sociedad... Eh, siga trabajando y saliendo adelante a, a cerrar un, una sociedad y, y dejar a gente en el paro y, y perjudicar enormemente al fútbol español en ese sentido estamos luchando y, y bueno vamos a ver si somos capaces de, de llegar a un nuevo acuerdo con, con Hacienda para, para pagos porque entre otras cosas y tengo que decirlo muy alto, el Racing está pagando y quiere seguir pagando el problema es que si Hacienda no quiere darnos la posibilidad de de un convenio que podamos llevar eh, más tranquilamente, pues acabará, acabará cerrando el régimen y, y desapareciendo, ¿no? que es el camino que ahora mismo nos está llevando esperar que aquello no contezca, que no ocurra por el bien no solamente del Racing de Santander, sino que también por el bien del fútbol, del fútbol del español, porque es un clásico, el querido y recordado Racing de Santander, que está pasando por problemas económicos difíciles, que está plantando y dando la cara en segunda división y gente como Juan Antonio, tutos Sañudo, más la colaboración de la OID y otras entidades, están están por rescatar a este club, como es el Racing de Santander. Pues muchas gracias, presidente, enhorabuena por esta situación que, que les convoca y que les hace trabajar junto a la Organización Impulsora y Capacitación citado la OID y al Racing de Santander. No, muchas gracias a, a todos los que componen la dirección de la OID que, que están haciendo una labor encomiable en cuanto a ayudas en la sociedad y que además de vez en cuando pues aportan algunas cosas a, a otros temas como es el caso del Racing de Santander en el fútbol. no La verdad es que estamos súper agradecidos a la OID y en ese sentido pues siempre estaremos con ellos. Muchas gracias, presidente. Un saludo. Y, y desde aquí quiero animar a la gente a que a que se animen a comprar los boletos de la OID, que para eso está con la sociedad colaborando y ayudando a, a, pues, a gente que lo necesita. Gracias. Un saludo, presidente. De nada. Un placer. Porque apostamos por el apoyo a las familias en la vivienda de mayores. Balcón de Gredos, cuidamos de los que más quieres. Visita Balcón de Gredos en la Calzada de Oropesa y conoce nuestras instalaciones. Ofrecemos rehabilitación, terapia ocupacional, orientación social y animación sociocultural. Llámanos al 925 45 21 01 e infórmate. La Organización Impulsora de Discapacitados contribuye para que muchas personas con y sin discapacidad puedan encontrar trabajo. Más de 3.000 ya lo han hecho en toda España. Tú también puedes trabajar con nosotros. Si eres discapacitado, llámanos al 902-113-883 y si no lo eres, apóyanos adquiriendo el Euroboleto de la OID. Organización Impulsora de Discapacitados. Cada día somos más grandes gracias a ti. Si buscas un emplazamiento único donde descansar o celebrar ese acontecimiento tan importante, ven y disfruta del Hotel Finca Canturias, un 4 estrellas acogedor en un entorno incomparable, una finca de 400 hectáreas bañadas por las aguas del Tajo, en la carretera del Caudete de la Jaracalera y chopas en Toledo, Finca Canturias pone a su disposición la exclusividad y la distinción que la caracteriza. Infórmate en www.canturias.com o en el teléfono 925 59 41 08. Sigue buscando la suerte con el nuevo Busca de la OID Porque muchas personas ya han encontrado su estrella Llévate hasta 6.000 euros por tan solo 50 céntimos Has oído bien, solo 0.50 Para conseguir uno de los muchos premios que reparte el nuevo Busca de la OID Solicítalo ya a tu vendedor habitual Hola, soy David Soria Tengo 29 años y por un accidente de tráfico tuvieron que amputarme la pierna izquierda Gracias a la organización Impulsa de Discapacitados, estoy capacitado para trabajar. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos, contamos contigo. Organización Impulsora de Discapacitados. Cada día somos más grandes. De los millones, doy la suerte para hoy. De los millones para hoy la suerte de hoy. De los 2 millones Hay momentos en los que una pequeña decisión puede cambiar la vida de muchas personas. Por tan poco que nos das, tanto que recibimos. Boleto de la OID. Tu ilusión nos hace ser felices día a día. 12 de la mañana, 19 minutos, estás en la sintonía de OID Radio Nacional, Deportes al Día, este programa que nos convoca en este horario de 12 a 12.25, todos los días de la semana, de lunes a viernes, para escuchar lo que hemos escuchado ya, las noticias del deporte y esa sección del deporte adaptado que patrocina la OID, Organización de Impulsores Capacitados, ese vídeo y ese audio institucional del Comité Paralímpico Español para escuchar a la gran yudoca española y paraolímpica campeona como es Carmen Herrera. Hemos escuchado también a Tuto Sañugo, que es el presidente del Racing de Santander, y ese aporte de la OID, Organización impulsora y Capacitados, en las taquillas, allí en el vestuario del Racing de Santander, la OID estará presente en lo que resta de temporada apoyando al Racing de Santander que está dando la cara a este equipo que está bastante complicado en el tema económico y también diría lo deportivo porque las cosas no se han dado para el querido y viejo Racing pero ahí están los chavales del equipo verde dando la cara junto a la esta temporada en la segunda división del fútbol español. Más noticia a las 12 horas y 20 minutos del Comité Paralímpico Español. Los judokas del equipo Paralímpico compitieron en Madrid con la vista puesta en la Copa del Mundo. Las principales estrellas del equipo Paralímpico Español de judo se dieron cita el pasado fin de semana en Pinto Madrid para disputar el campeonato de España y cumplieron los pronósticos imponiéndose en sus respectivas categorías, aunque con la mirada ya puesta en la próxima Copa del Mundo de Hungría del mes que viene, verdadera para obtener puntos de clasificación para los Juegos de Río de Janeiro. El Campeonato de España de Judo para Deportistas con Discapacidad congregó en el Polideportivo Sandra Aguilar de Pinto, reitero de Madrid, a unos 30 judocas procedentes de 10 comunidades autónomas en una competición organizada por la Federación Española. ...de deportes eh, con discapacidad intelectual... ...Fedi, patrocinada también por el Comité Paralímpico Español... ...la valenciana Mónica Merenciano... ...triple medallista de bronce... ...en los Juegos de Atenas el 2004... ...Pekín 2008 y Londres 2012... ...volvió a hacer la judoca más destacada... ...y se impuso con gran facilidad... ...a sus rivales en categoría femenina... ...también eh, fallaron sus compañeros del equipo nacional... ...el sevillano Abel Vázquez... ...subcampeón en el último europeo... ...los madrileños Luis Daniel Gavilán... ...bronce en el torneo continental... ...y Álvaro Gavilán... ...de en la Copa del Mundo Junior del 2013... ...ya que todos ellos vencieron en sus respectivas categorías... ...donde más espectáculo hubo fue en la categoría de 60 kilos... ...donde los jóvenes Borja Pajiza y Sergio Ibáñez... ...demostraron que se han ganado su participación... ...en la Copa del Mundo de Hungría... ...de judo para discapacitados en categoría Junior... ...quien no reapareció a pesar de que estaba previsto... ...fue la tricampeona paraolímpica Carmen Herrera... ...ausente de la competición desde el Mundial de Colorado... ...del pasado mes de septiembre... La entrega de las medallas a los vencedores corrió a cargo de representantes del Comité Paralímpico Español. Gracias a este apoyo, los judokas paraolímpicos comienzan esta temporada decisiva con la mirada puesta. ...en su clasificación para los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro 2016... ...los deportistas deberán acumular puntos en cuatro competiciones... ...que a continuación vamos a detallar. Como todos los deportistas paralímpicos que están buscando ya... ...sus clasificaciones respectivas ya para las próximas Paralímpicas... ...de Río de Janeiro 2016, tendrán que buscar esos puntos necesarios... ...en las respectivas eh, clasificaciones de las diferentes eh, competiciones... ...y actividades y categorías deportivas para poder clasificarse... ...a los Juegos Paralímpicos de Río. No es la excepción para los judíos... ...yudocas españoles... ...los deportistas deberán acumular puntos... ...en cuatro competiciones... ...el campeonato del mundo de Colorado Spring... ...el 2014 ya finalizado... ...donde hubo una muy buena presentación... ...y buenos números para los chavales... ...yudocas y chavalas... ...del de equipo español paraolímpico... ...la selección nacional también... ...tuvo participación... La temporada pasada en la Copa del Mundo y este mes de mayo del 2015 será la participación en Seúl, en Corea, en ese mundial y el campeonato de Europa en el mes de septiembre. Recordemos en todo caso que, que el judo es uno de los deportes paraolímpicos con menos modificaciones respecto a la versión olímpica. Uno de estos cambios consiste en que todos los combates... Deben comenzar con los dos deportistas agarrados Y si en algún momento los judokas se sueltan El árbitro está obligado a parar el combate Para que vuelvan a cogerse Además, existen otras alteraciones relativas A la forma de transmitir las señales De los árbitros a los deportistas Ya que no lo pueden hacer por gestos Vale decir, uno de los deportes Reitero que no tiene tantas modificaciones Y así se va a poner en práctica En las próximas paraolimpiadas de Río de Janeiro 2016, será precisamente El judo, donde deportistas De élite Grandes deportistas de paraolímpicos españoles, como es el caso de Mónica Merenciano. Nuestra invitada en la sección de deporte adaptado de nuestro programa Carmen Herrera, Elvira Simón, Juan Damián Matos, eh, Luis Daniel Gavilanzo, hermano Álvaro Abel Vázquez, entre otros, son las grandes bazas y las grandes apuestas que tendrá la selección española de ayuda paraolímpica que se prepara ya para Río de Janeiro 2016. La actividad Paralímpica Española y la actividad Paralímpica Mundial como te hemos venido comentando y como te comenta también nuestro compañero y deportista triatleta Paralímpico patrocinado por la OID Organización impulsora y Capacitados todos los días martes en esa sección del deporte rumbo a Río de Janeiro 2016 Tony y Franco ya se están preparando para comenzar a competir a contar muchos de ellos ya la próxima semana o este fin de semana a finales de enero buscando esos números que puedan aportar la clasificación suficiente para estar en las Paralimpiadas de Río de Janeiro. 12 de la mañana, 25 minutos, así de esta manera estamos llegando al término de nuestro programa de deportes al día a través de OID Radio Nacional recuerda, de 12 a 12.25 las citas diarias a través de la red emisora de la OID, organización impulsores capacitados en su señal internet, señal online, OID Radio Nacional que eso es una bonita tarde y nos reencontramos mañana siempre a mediodía a las 12 con nuestra sección del deporte adaptado que patrocina la OID, la revisión también del acontecer deportivo diario de los deportistas patrocinados por la OID y por supuesto, con nuestros eh, resúmenes del deporte adaptado y todas las noticias del deporte nacional e internacional. Ya, dicho entonces, nos reencontramos mañana. ¡Chao, chao!